g u e o n e s u n el sentimiento se la tapa a pajarones, esa la punta verdad y te darás cuenta cuando pases sobre la vereda sucia, de arica para la caga, viendo rayas por todo lado, pero esa u e a usted mismo se la ha b u s a d o ya g u e ni traslado, un m i s e i o e s vacío p a l a t e y la agua es c a n d a o la ha borrado, entonces y h o w s c i p l i n a n.d.h. vitamina, la e s i s t e n c i a la cual es